Aspecto político, ojo Annie Yeku, en este odum nace el dominio de la mujer sobre el hombre. Refranes, si el viento sopla hace lanzar las hojas de derecha a izquierda. El que da comida a un hambriento, da comida y alimento a su corazón. Olofin dijo, yo envío las enfermedades al mundo pero las curo también. Por la mala crianza de un niño se puede perder a un grande. Cuando el viento sopla, hace ondular las aguas del río, código ético de Ifa, Olofim, prueba la bondad del agua, o g b e tu mako, en este odun nace, el ir e que viene del cielo, guión, echar un carbón incendido a los ain que se prepara, que por error entre un afeminado a IFA, aquí, fue donde tuvo lugar la degollación de los santos inocentes, refranes, quien pisa con suavidad va, lejos, cuando un niño llora hace llorar a su madre, Pon a d r e p a tu hijo sobre la espalda y atiéndelo al instante. Código ético de IFA. El a g u a respeta lo que hace cada cual, porque cada a g u a es rey en su tierra. Los signos de IFA indican que el aspecto político para Venezuela seguirá en conflicto. Osogbo, ojalá entiendan los políticos que existen puntos de acuerdo para garantizar mejores condiciones a la población. IFA señala que en Este año la mujer tendrá mayor participación en la política venezolana, aspecto laboral o sepaure. En este odún nace la evidencia, las distintas religiones, marca la enfermedad y la muerte. No se hace nada sin dinero. Refranes: guión, un sabio no dice nada de sí mismo aún, amigo. De lo contrario, todos sus secretos íntimos serían divulgados en la primera pelea que tengan. guión no se, sé. debe llevar el corazón en las manos. Guión, la sabiduría de o l o d u m a r e es infinita. Guión, la dulzura camina con la amargura. Guión, haz bien a una piedra y ella te lo devolverá. Guión, el cielo confirma lo que usted hace. Código ético de i f á El padrino se perjudica cuando no actúa bien con el ahijado. O b a r a c o s o Este signo habla de rey. Necesitado. Aquí se curan las enfermedades de Aso j o a、ah, n o Nació la corona de dada. b a n a n y refranes. Guión virtud hay una. Maldades muchas. Código ético de i f á Los reyes también necesitan su consejo. i FA predice pocas mejoras en el aspecto laboral, sugerimos se firmen las convecciones con.